empiezo con el nombre de allah el clemente el misericordioso ciertamente los creyentes triunfarán esos que rezan con recogimiento temiendo a allah esos que se alejan de la banalidad y la falsedad esos que entregan el asaque esos que protegen sus partes íntimas de la inmoralidad salvo con sus esposas y con las esclavas que poseen pues no serán reprochados por ello y quienes buscan tener relaciones íntimas con otras mujeres serán unos transgresores y también triunfarán quienes guardan lo que se les confía así como sus compromisos y realizan el salat con perseverancia a sus debidas horas esos que así actúan serán los herederos del paraíso quienes heredarán los jardines del firdaws y allí vivirán eternamente. Y ciertamente creamos al primer hombre de un extracto de barro. Después hicimos que el hombre, la descendencia de Adán, proviniese de una pequeña cantidad de esperma, nutfah, que fijamos en un lugar seguro, el útero. A continuación, hicimos que se convirtiese en un coágulo a la carne. Y el coágulo en una masa parecida a un trozo de carne masticada. Mudgah. Y a partir de esta creamos los huesos y los revestimos después de carne. Finalmente, insuflamos el alma y creamos así un nuevo ser. Bendito sea la el creador supremo. Luego perecerán y el día de la resurrección volverán a la vida. Y creamos sobre ustedes siete cielos superpuestos, y no nos pasa inadvertido cuanto sucede en la creación. Y hacemos que descienda lluvia del cielo en una cantidad determinada, y la tierra la absorbe y la almacena. Y si quisiéramos, podríamos hacerla desaparecer. Y hacemos que con ella broten para ustedes Jardines de palmeras y viñedos que producen abundantes frutos de los que se alimentan. Y también hacemos que crezca para ustedes un árbol, el olivo, que crece en el monte Sinaí y les proporciona una grasa que utilizan como condimento cuando comen. Y en verdad tienen un motivo de reflexión en el ganado. Les damos de beber de lo que hay en sus vientres, la leche les aportan muchos beneficios y comen de ellos y tanto ellos los animales como las embarcaciones les sirven de transporte y ciertamente enviamos a Noé a su pueblo y les dijo Pueblo mío adoren solo a Alá no tienen ninguna otra divinidad verdadera fuera de él acaso no lo temerán y los dignatarios incrédulos de su pueblo dijeron a quienes creían en él No es más que un ser humano como ustedes que quiere dominarlos Si Alá hubiese querido habría enviado ángeles en su lugar Nunca oímos nada semejante a lo que él dice entre nuestros antecesores No es más que un hombre que está loco Sean pacientes y esperen por un tiempo hasta que muera Entonces, Noé suplicó a Alá diciendo, «Señor, ayúdame, pues me desmienten». Y le revelamos, «Construye un arca bajo nuestra supervisión, siguiendo nuestras órdenes, y cuando el agua amane del horno, haz que embarque en ella una pareja de cada especie, así como tu familia» salvo quienes decretamos con anterioridad que no se salvarían su mujer y uno de sus hijos y no intentes interceder por los injustos que rechazan la verdad pues morirán ahogados y cuando tú y quienes te acompañan hayan embarcado di alabado sea alá quien nos ha salvado de un pueblo injusto y di señor as que arribemos a un lugar bendito tú eres quien mejor puede hacernos llegar a buen término ciertamente en este relato hay evidencias de la veracidad de los mensajeros de Allah y ponemos a los hombres a prueba a través de los profetas después del pueblo de Noé hicimos que surgiera otra generación y les enviamos a un mensajero de entre ellos que les decía Adoren solo a la. No tienen ninguna otra divinidad verdadera fuera de él. ¿Acaso no lo temerán? Y los dignatarios de su pueblo, que lo habían desmentido y habían negado la vida eterna y disfrutaban de la vida terrenal que les habíamos concedido, dijeron: Ese no es sino un ser humano como ustedes. Come de lo que comen y bebe de lo que beben y si obedecen a un hombre como ustedes saldrán perdiendo ¿Acaso les ha prometido que una vez hayan muerto y sean polvo resucitarán? Lo que se les ha prometido no sucederá nunca. Solo existe esta vida. Vivimos y morimos una sola vez y no resucitaremos. No es más que un hombre que ha inventado una mentira contra la y no creeremos en lo que dice el mensajero de Alá suplicó Señor ayúdame pues me desmienten Alá respondió Pronto lo lamentarán Entonces un gran estruendo se abateó sobre ellos con toda justicia y los destruimos por completo dejándolos reducidos a desechos o residuos como los que arrastra la corriente y a la expulse de su misericordia a los injustos que desmienten la verdad. Después hicimos que lo sucedieran otras generaciones. Ninguna comunidad puede adelantar ni retrasar su final. Después fuimos enviando sucesivamente a nuestros mensajeros. Cada vez que se presentaba uno ante una comunidad, era desmentido. Y fuimos destruyendo una comunidad tras otra e hicimos que sus historias permaneciesen entre los hombres como un motivo de reflexión que los pueblos que rechazaron la verdad sean expulsados de toda misericordia luego enviamos a Moisés y a su hermano Aarón con nuestros milagros y pruebas evidentes al faraón y a sus dignatarios pero los rechazaron con soberbia y fueron un pueblo altivo dijeron Vamos a creer en dos seres humanos como nosotros cuando su pueblo es esclavo nuestro y los desmintieron y entonces fueron destruidos. Y ciertamente entregamos a Moisés el libro, la Torá, para que los hijos de Israel se guiaran. E hicimos de Jesús y de su madre una prueba de nuestro poder al hacer que esta concibiera sin la intervención de ningún hombre y los refugiamos en una colina fértil donde corría el agua. Oh mensajeros, coman de las cosas buenas y lícitas de las que les proveemos y obren rectamente. En verdad, yo sé bien lo que hacen. Ciertamente, su religión, oh gentes, es una sola religión, y yo soy su señor temang me pues solo a mí. Mas se dividieron en diferentes grupos según sus creencias, y cada grupo se complació con la suya, pensando que estaban bien guiados. Deja, pues, oh Muhammad, que los idólatras de la Meca continúen en su extravío hasta que les llegue el momento de su destrucción. ¿Acaso creen que las riquezas e hijos que les concedemos generosamente son un adelanto de los bienes que recibirán en la otra vida. No. Pero no se dan cuenta. En verdad, quienes temen a su Señor, quienes creen en sus allellas y pruebas, quienes no adoran a otros fuera de él, y quienes entregan lo que entregan con los corazones llenos de temor de Allah, porque están seguros de que retornarán a su Señor, para ser juzgados. Esos se apresuran a realizar buenas acciones y compiten entre ellos en su realización. Y no exigimos nada a nadie por encima de sus posibilidades. Y tenemos un registro, la tabla protegida, que dice la verdad y nadie será tratado con injusticia. Pero los corazones de quienes rechazan la verdad de los habitantes de la Meca Ignoran completamente este Corán y realizan además otras acciones que no son rectas y por las que serán castigados. Mas cuando nuestro castigo se abata sobre sus ricos dirigentes, nos suplicarán con humildad. Se les dirá: No nos suplicen hoy. No recibirán ninguna ayuda de nuestra parte. Cuando se les recitaban mis aleyas, les daban la espalda. Se mostraban altivos por ser los custodios de la Kaaba y vivir en sus inmediaciones, y hablaban mal sobre el Corán cerca de ella por la noche. ¿Es que no reflexionan sobre las palabras del Corán, o han recibido algo diferente a lo que recibieron sus antepasados y por ello lo rechazan? ¿O acaso no reconocen al mensajero enviado a ellos, Muhammad, y por eso lo desmienten? ¿O dicen que Muhammad está loco? Y no obstante, les ha llegado con la verdad, el Corán, pero la mayoría de ellos la desprecian. Si la verdad hubiese seguido sus pasiones, se habrían corrompido los cielos y la tierra, y cuanto hay en ellos. Mas les hemos concedido una exhortación, el Corán, que los honraría si la siguieran. Y... No obstante, si apartan de ella, ¿o acaso le pides, o acaso les pides, oh Muhammad, una retribución a cambio de transmitirles el mensaje y ello les impide creer? Mas no les pides nada, pues la mejor retribución es la de tu Señor, y él es el mejor de los proveedores. Y tú, ciertamente, los invitas al camino recto. Y quienes no creen en la otra vida se desvían de él. Y si nos apiadáramos de ellos y los librásemos del mal que los aflige, persistirían en sus transgresiones, extraviados y desorientados. Y ciertamente los castigamos y no se volvieron a su Señor con humildad y sumisión, ni le suplicaron ayuda y cuando abramos ante ellos las puertas de un severo castigo en la otra vida se desesperarán y él es quien creó para ustedes el oído la vista y el entendimiento mas apenas son agradecidos y él es quien los creó y diseminó sobre la tierra y serán reunidos ante él para ser juzgados y él es quien da la vida y la muerte y quién hace que la noche y el día se sucedan acaso no razonan sin embargo quienes rechazan la verdad dicen lo mismo que decían sus antecesores dicen cuando muramos y seamos polvo y huesos resucitaremos eso ya se nos prometió a nosotros y a nuestros antepasados con anterioridad mas no son sino viejas leyendas Diles, oh Muhammad, ¿a quién pertenece la tierra y cuánto hay en ella? Si es que lo saben, dirán que pertenece a Allah. Diles, ¿no reflexionarán, pues? Diles, ¿quién es el Señor de los siete cielos y el Señor del gran trono? Dirán que es Allah. Diles, ¿no le temerán, pues? Diles, ¿no le temerán, pues? diles quién tienen sus manos en la soberanía de todas las cosas y protege a sus siervos mientras que nadie puede protegerse de él si es que lo saben dirán que a la diles por qué se dejan engañar y se alejan de la verdad y les trajimos la verdad pero los idólatras mienten al adorar a otros además de alá y negar la resurrección alá no ha tomado para sí ningún hijo ni hay otras divinidades verdaderas fuera de él si así fuera cada divinidad controlaría su creación y unas intentarían imponerse sobre las demás alabado sea allah él está muy por encima de lo que le atribuyen él es el conocedor del ghaib y de lo manifiesto exaltado sea Él está muy por encima de compartir su divinidad con nadie Vi oh Muhammad Señor si haces que presencie el castigo que has prometido a quienes niegan la verdad no me incluyas Señor entre los injustos destruyéndome a mí con ellos y ciertamente Somos capaces de hacerte presenciar el castigo que les hemos prometido. Responde al mal con el bien. Nosotros sabemos bien lo que dicen los idólatras y los castigaremos por ello. Y di: Señor, busco refugio en ti de los susurros de los demonios. Y busco refugio en ti, oh Señor, para que no se me aproximen. Y cuando la muerte llegue a uno de quienes rechazan la verdad, dirá: Señor, haz que regrese a la vida terrenal para que pueda obrar con rectitud en los asuntos que dejé atrás. Pero no sucederá. Solo habla por hablar. Y todos tendrán detrás una barrera que les impedirá regresar a la vida hasta el día en que resuciten. Y cuando suene el cuerno, anunciando la resurrección, de nada le servirá a su linaje, a quienes rechazan la verdad. Ni se preguntarán entre ellos acerca de su situación, pues cada uno estará preocupado por lo que será de él en el juicio final. Aquellos cuyas buenas acciones pesen más que las malas en la balanza serán los triunfadores. Y aquellos cuyas buenas acciones serán los triunfadores pesen menos que las malas habrán llevado sus almas a la perdición y permanecerán para siempre en el infierno el fuego les quemará los rostros y sus bocas aparecerán desfiguradas se les dirá acaso no se les recitaban mis leyes y ustedes la negaban responderán señor nuestras pasiones y nuestra maldad pudieron con nosotros y fuimos un pueblo extraviado Señor sácanos del fuego y devuélvenos a la vida terrenal y si reincidimos en nuestros pecados y en nuestra incredulidad entonces seremos realmente injustos Alá les dirá Permanezcan en él humillados y no me hablen más Un grupo de mis siervos decía en la vida terrenal Señor, creemos, perdónanos y apiádate de nosotros, pues tú eres el más misericordioso. Mas ustedes, incrédulos, los tomaron como el centro de sus burlas hasta el punto de llegar a olvidar mi exhortación, y se reían de ellos. Hoy los he recompensado por su paciencia, haciendo que sean ellos los vencedores. Alá les preguntará ¿Cuántos años vivieron en la tierra? Dirán: Vivimos un día o parte de él. Pregúntales a quienes llevan la cuenta. A la responderá. Vivieron muy poco tiempo. Si hubieran sabido que vivirían tan poco, no habrían preferido la vida terrenal a la eterna. ¿Acaso pensaron que los creamos sin ninguna finalidad? y que no retornarían después a nosotros para ser juzgados exaltado sea Allah el verdadero soberano de todo no existe nada ni nadie con derecho a ser adorado excepto él el señor del espléndido trono y quien invoque a otras divinidades además de Allah sin prueba alguna tendrá que rendirle cuentas a su señor ciertamente quienes rechazan la verdad no triunfarán. Y di: "Oh Muhammad, Señor, perdóname y apiádate de mí, pues tú eres el más misericordioso."